Ella es mujer, pero... Pero muy valiente ¿Qué fue lo que dijo? Eso... Mujer, pero muy valiente Naturalmente, porque... Porque nada La cosa es al revés, señor ¿Cómo? Habría que decir Hombre, pero valiente Porque mientras ustedes se acobardan ante las enfermedades Nosotras sabemos enfrentarlas Dígame Ajá. ¿Qué población tendría el mundo si los varones tuvieran que parir? ¿Ah? prejuicios oh, no